Ave María Purísima, sin pecado concebida, Nuestra Señora del Rosario, Patrona de Guatemala, ruega por nosotros. Amén. Muy queridos hermanos, muy queridos amigos, muy queridos hijos e hijas en el Señor. Su servidor, Monseñor Víctor Palma, Obispo de Escuintla, les invita que no faltemos en este mes al Santo Rosario, que recemos el Santo Rosario. No es el Rosario pues para ponerlo en el cuerpo, en la manga, se puede llevar, pero es un instrumento para orar, ¿eh? un instrumento muy antiguo del siglo 13 del siglo 12 en fin, donde vamos repitiendo una alabanza a María, pero dirigida a Dios, porque María es como la luna, que no brilla con luz propia, sino refleja la luz del sol. Entonces, rezando el rosario, a través de María, Pedimos a Dios. Qué importante, porque en el misterio de Rosario, digo misterio porque es algo, cosa preciosa, los mismos misterios, 20 misterios desde San Juan Pablo II, lo reflexionamos. Y vamos imaginando la Anunciación, el nacimiento de Cristo, su pasión, su muerte, resurrección y también escenas de la vida de María. Este año es importante rezar el rosario en este octubre porque el sínodo de la sinodalidad llega a su segunda parte en este mes de octubre. Oremos por el sínodo. El sínodo necesita esa fuerza del Espíritu Santo que la ha tenido y la puede tener más. Y recordemos que en el cenáculo estuvieron los apóstoles reunidos con María en oración para que descendiera el Espíritu Santo. El sínodo, que ya hemos hecho una asamblea diocesana sobre él, nos pide tres cosas. Nos pide la comunión. A veces es, nos contamos más con los enemigos que con nosotros cristianos católicos, preferimos a otros de fuera y no los de casa. Nos pide la participación, la misión de la Iglesia y su quehacer no es de unos, es de todos. Y nos pide finalmente la misión Aquello que hemos visto y oído no podemos callarlo. O como decía San Pablo, hay de mí, sino evangelizar! Que el Santo Rosario se sea llevado a la Iglesia, pidamos al Pargo que bendiga el Rosario. Pero no lo guardemos, no lo pongamos únicamente en el retrovisor del carro, eh, no lo pongamos como un adorno, recemos el Rosario. Y recemos especialmente en familia. La familia hoy está tan amenazada de tantas cosas y pensamientos raros. Familia que reza unida, permanece unida. Que Rosario, ese don de Dios, sea siempre presente en nuestras manos y podamos enseñar a los que no saben a seguirlo con humildad, con alegría y con esperanza. Nuestra Señora del Rosario, patrona de Guatemala, ruega por nosotros. Amén.